Compadre, el otro día me fui a comprar un auto Y venía con un bono Bono, ¿cachai? Bono, bono Esto no es lo más cerca que estarás de U2 este año Teatrones Café de las Artes presenta La avant-premier del DVD de U2 360 Degrees at the Rose Bowl Prepárate para vivir una experiencia audiovisual única Este próximo 31 de mayo 27 cámaras, Full y sonido 7.1 Harán que veas a tus ídolos como nunca antes los has visto Participa por entradas dobles en www.nescafe.cl Vuelve a tomar lo mejor de la vida.